Uno radio Bueno, vamos pero, de Alida no? al TNA, pasamos... Bueno, del TNA también hay que hablar y vamos a hablar después de, de... del TNA vinculado a la apelación de Chagüe por aquel partido frente a Barrio Parque y una decisión del Tribunal de Disciplina. Eso también lo prometemos desarrollar después, pero está Nico en España eh, para charlar con nosotros. Nicolás, querido, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez te saludamos. Buen día. Hola, Mati. Hola, Fabián. Buenos días. ¿Cómo andás Buenos vos? Días. ¿Todo bien? ¿Con, mu ¿Con mucho frío por allá? No, no que tenemos, estamos pasando un invierno demasiado caluroso. Bien. Y, sí, ¿y sí. cómo... De, de, recuerdo que aquella última vez que hablamos contigo, se venían cambios, cambio de entrenador, clásico, el clásico estaba ahí eh, muy cerquita. De, de aquel momento donde empezaron los cambios, inclusive con compañeros tuyos, porque hay algunos que no continúan, eh, ¿cómo nos puedes contar la realidad hoy de tu equipo en la, en la Liga CB? Sí. Bueno, la verdad que ha cambiado muchísimo el, el hecho de que eh, se haya modificado el plantel el, eh, con la salida, bueno, de dos jugadores y ha llegado un nuevo entrenador, eh, bueno, eh, hemos dado un vuelco bastante grande y ahí hemos empezado a encontrar una, una buena química y, y hemos empezado a tener un poquito las ideas más claras, entonces, eh, bueno, y además empezaron a llegar la victoria que era que era lo importante, así que Hoy en día, después de haber terminado ya la primera la primera rueda eh, la jornada pasada, creo que el equipo está creciendo día a día y nos encontramos con siete victorias que, que en su momento eh, habíamos empezado con un balance 0-5 y, y todo pintaba bastante negro. Y tenés experiencia en esta historia, terminar la, la, la parte de la rueda de invierno, la primera rueda, en donde además quedan los boletos ya definidos, a quienes jugarán Copa del Rey y quienes no terminar con un registro de 7-10, ¿es bueno? Sí, sí. A ver, obviamente, sí, a ver. teniendo en cuenta el equipo, porque tal vez vos me decís, no, para el Barcelona o para Real Madrid, terminar con 7-10 sería una catástrofe. Pero en el caso de ustedes, teniendo en cuenta esto que decís, de las cinco derrotas de movida en el arranque, ¿es bueno? Teniendo en cuenta que perdimos los primeros cinco partidos, es, es bueno, porque eh, tenemos la verdad que... Eh, un buen balance después de, de esos partidos pero si te ponés a pensar eh, un poquito más más fríamente eh, podríamos haber terminado mejor y, y podríamos haber tranquilamente clasificado a la, a la Copa del Rey porque al fin y al cabo perdimos con, con rivales que están eh, bastante por debajo nuestro y, y encima de local, entonces bueno, fueron dos partidos que, que nos teníamos casi ganado y por algún un motivo una razón u otra Eh, a falta de dos minutos uno no, no sé si fue la presión o qué eh, terminamos regalando esos partidos que hoy en día no hubiesen dado esa clasificación a la Copa del Rey claro Galle lo puedes saludar a, a Nicolás sí, sí lo saludo a Nicolás Richard este la distancia le mando un abrazo enorme eh, y, y cómo es tu presente ¿no? cómo, cómo empezaste la, la liga en lo individual y cómo, cómo te encontrás ahora hola Gasego eh, bien bueno mi presente eh, sigue siendo bueno Creo que, bueno, día a día, no, mejor dicho, año a año, la importancia de mí en el equipo ha, ha ido subiendo y he ganado en protagonismo, y el hecho de que, de haber tenido el cambio de entrenador, y bueno, iba a ser un poquito una, una incógnita, porque eh, el entrenador con el que estaba llevaba muchísimos años con él y me conocía a la perfección. Y, y bueno, sabía más o menos cuál, cuál era mi estilo Y cómo, cómo me, me gusta jugar a mí y, y la llegada del nuevo entrenador La verdad que, que ha seguido más o menos por la misma línea eh, Me da muchísima confianza Y, y bueno, creo que estoy, estoy respondiendo bien eh Nico, ¿y, ¿y en qué cambió la forma de jugar? ¿Dónde está la, la ganancia? ¿O por dónde pasa el, el mejoramiento del equipo? Bueno, creo que... Eh, con respecto a, eh, entre los dos entrenadores el eh, alejandro que era el que teníamos era un juego un entrenador que te daba muchísima, muchísima libertad y le gustaba más que el jugador eh, resuelva por sí mismo en muchas situaciones y, y bueno con suvio reta es, es una cosa completamente diferente es un entrenador que le gusta más y se fija más en, en los detalles y y tiene un abanico muchísimo más grande de, de jugadas, tenemos muchísimas jugadas, muchísimas de, de defensa entonces en un partido por ahí si algo que no, no está funcionando, eh, ca cambiamos de, eh, la manera de jugar completamente e intentamos buscar o, otras otras soluciones que, que últimamente nos está, nos está resultando. ¿Tenés decididamente el rol de anotador en el equipo o...? Bueno, no es casualidad, sí, sí. le cuento a la gente que estás eh, décimo en cuanto a anotaciones en toda la Liga Endesa. Dentro de todos los sí. jugadores que componen la Liga Endesa, Nicolás es el décimo máximo anotador, es el máximo anotador de su equipo naturalmente, y a raíz de esto viene la pregunta. No solamente for, por, a ver, no solamente por la frialdad del número que te muestra allí como uno de los máximos anotadores de tu equipo, sino no. si realmente dentro de esta nueva estructura del nuevo entrenador, como bien hacés la, la la descripción, que a, a raíz de la pregunta de Fabián, tenés ese ese rol dentro de tu equipo. Sí, sí, tengo tengo ese rol, soy una de las primeras opciones en, en ataque y bueno, Qué bueno, eso demuestra demuestra la confianza de que tiene el entrenador con, conmigo, entonces eh, bueno, la verdad que algunos partidos se puede estar un poco más apagado, un poco menos y pero pero bueno, la verdad que me siento muy involucrado en eh En el juego ofensivo y bueno eso me, me, me genera confianza y me da tranquilidad a la hora de jugar. Gase. ¿Ni cómo si tiene faltaría el equipo para dar ese, ese salto de, de calidad para para poder estar donde vos crees que que pueden estar? Me di cuenta de que mejoraciones ratito cuando dijiste que que hoy habían varios partidos de el local. Este, ¿Dónde crees que, que sería la ubicación y, y, y cómo sería ese salto? Claro, si no, te, no te estoy escuchando muy bien. Si no te, te, decía, de la te, te decía que ¿dónde crees vos que, o por dónde pasa ese salto de calidad para estar un poquito más arriba en la tabla de posiciones si es que pueden estar y esos partidos que perdieron de local que no tenían que haberlos perdido este ¿por dónde pasa el cambio, no? Sí. Bueno, yo creo que sobre todo es, es algo es algo mental porque... Eh, partidos que hemos perdido por fallo en, eh, en tiros libres eh, teniendo un partido por ahí ganado a falta de un minuto y medio y fallando tres o cuatro tiros libres seguidos que nos hubiesen asegurado la, la victoria y, y, por, y yo creo que es quitando la presión esa de encima porque sobre todo en casa es cuando no nos sentimos muy, no estamos jugando muy cómodos y es todo una es, o sea, debería ser lo contrario, debería ser eh, en casa sentirte más Eh, respaldado, más tranquilo y, y acá a nosotros nos está pasando completamente al revés, somos capaces de, de jugar fuera y, y, y ganar fuera, que en la liga esta es muy difícil y sentirnos cómodos, jugando muy bien ganando contra equipos eh, poderosos, en canchas difíciles pero en cuando venimos a casa en casa nos cuesta y, y por ahí puede ser por la, la, por la autopresión que no, nos ponemos entonces yo creo que, que ahí, ahí está la clave que llegar los, los días de, de partido en casa con, con la tranquilidad que de que, bueno que estamos haciendo las cosas bien y no, no ponernos nerviosos a la hora de que que un partido o, o, o tomar un tiro o tomar un o tirar un tiro libre en acciones eh, puntuales estuvo lindo el, el duelo del último fin de semana contra contra el pequeño campas Sí, tuve lindo, tuve lindo. Bueno, fue un partido feo, la verdad que fue un partido medio y un feo. Eh, un 70-69 para... en Sí, fue un partido muy trabado, pero fue emocionante porque hasta el último minuto no, no había nada dicho y, y de hecho ellos tuvieron eh, dos, dos tiros o, eh, o tres con el palmeo final de Lima para para ganarnos, entonces bueno, nosotros la defendimos como pudimos esa pelota y la verdad que fue un triunfo que Sí, no nos dio no, sí, muchísimo porque nos sacamos un poquito la mochila esa encima de, de no ganar en casa y, y sobre todo porque le ganamos a Murcia, que es un, un gran rival. Claro, y, y quedan emparejados en, en, en el récord. ¿Y pensás en la selección? Sí, bueno, está claro que uno siempre piensa, piensa en la selección, sobre todo este año que, que hay un torneo tan tan importante como, como el Juego Olímpico. Eh, bueno, siempre tiene un poquito la, uno, la, la mente ahí. ¿Y al viejo se lo sigue? ¿Ahora que está sí. que está laburando en Argentino de alguna manera? Acostándose tarde Sí, lo no, mirando... claro, no sigo no, Es verdad que los partidos no no los puedo ver y, y por lo general aguanto hasta primer cuarto y me, me voy a dormir pero pero de verdad que sí, sí que lo sigo y estamos eh, siempre al tanto de, de cómo van las cosas así que la verdad que me puso muy contento que esté de vuelta en el, en el ruedo de nuevo en la liga y deseo desde acá la, la mayor de la suerte eh, Nicolás este, te, te, te gusta este, este, esta competencia la, la, este año de la ligandesa digo porque se rompe un poco la hegemonía no esta gran campaña, se esperaba además la gran campaña del Valencia con, con 17 victorias en 17 presentaciones uno está habitualmente acostumbrado a ver al Real Madrid al Barcelona, están ahí nomás tampoco que están tan lejos pero dominando ampliamente la competencia y sin embargo El Valencia hoyjó un récord este invicto de 17 juegos, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo que está haciendo el Valencia es, es algo increíble. Es verdad que, que cuando armaron el equipo este verano se veía que iban a tener un, un gran potencial, pero nadie nadie imaginaba este rendimiento que están que están dando partido a partido y la contundencia que están que están demostrando. Eh, después es verdad que este año de la zona media de la, de la clasificación hay un hay un buen grupo de equipos que con una o dos victorias de diferencia nada más y bueno, la verdad que está eh, todo bastante bastante igualado entonces bueno esto hace que la liga sea un poquito más eh, más entretenida y no sea el, el típico caso de Real Madrid-Barcelona eh, que bueno que por ahí puede aburrir a, lo, a los demás Claro, hay 11 eh, equipos que están eh, tomando las siete victorias de ustedes, hay 11 equipos en dos partidos, tanto para arriba como para abajo, y me imagino que esa lucha también, este, por, por no caer en los últimos puestos, y esa lucha por querer avanzar, hace que la tabla sea mucho más pareja, y arriba también está mucho más parejo que otros años con algunos equipos que hacía rato que no estaban, como el valencia como laboral cucha que, que también está teniendo una una buena temporada imagino que la que la afición que la prensa este, está disfrutando un poco más también está esta edición de la gigantendeza no sí sí sobre todo porque eh, bueno cada, cada fecha no, no se sabe muy bien qué, qué va a pasar porque cualquier equipo puede puede ganarla cualquiera se ha demostrado que eh, Por ejemplo nosotros con, con un balance no, no muy bueno eh, fuimos, fuimos capaces de ganar en victoria fue eh, pues la verdad le ganas un par de jornadas al, al real madrid en su casa después eh, bueno un, un montón de resultados que, que eh, eran inesperados entonces eh, por eso mismo no hay que volverse de loco después de cada victoria de cada derrota o, o si si te ves muy atrás en, eh, en la clasificación porque sabes que que eh, sin da un par de partidos ya enseguida subir un par de posiciones eh, y lo mismo a, a al revés, o sea, no, hay que siempre estar con los pies en la tierra y no creerte porque por ganar eh dos partidos seguidos ya te vas a meter en, en los playoffs o, o lo que sea. Siempre hay que hay que ir pa, eh, paso a paso, partido a partido, como dirían por ahí. Nico, un abrazo grande, que anden bien, eh, suerte el próximo fin de semana. Eh, ojalá pronto te tengamos en Fox. Sí, que estamos trabajando con la Liga Endesa todos los fines de semana en algún partido, en uno de los partidos, ojalá tengamos tengamos más para transmitir eh, más adelante porque se está viendo en todo el continente y, y todavía no tuvimos la suerte de tener algún partido de tu equipo, así que te mandamos un cariño grande y, y que sigas trabajando así de bien. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, decirte que la, la otra vez que me llamaron, justo jugamos contra el Granca y... Y ganamos y este fin de vamos a jugar de nuevo contra la Granca, así que sí. pedimos que... Atento, sí, pero, pero <ríe> para que no nos queremos anotar ese poroto, porque tampoco ah, somos bueno. de esa creencia. <ríe> pero venían golpeados en aquel momento, ¿eh? tomamos un riesgo grande. Sí, sí, sí, de verdad, de verdad. A ver, a ver si, si vuelve a pasar domingo. Y bueno, tomamos, tomé, agendalo, no, eh, tomémoslo como algo Antes de cada clásico <ríe> lo llamamos a Nicolás y después que sea lo que sea. El, el, que No no vengamos el domingo que son piedras todos. ¿No? no, no, no, para nada, para nada, para nada. Un cariño, Nicolás. Te mando un abrazo, un abrazo. Gracias. Chau, Nico, chau. chau, chau. chau, chau. Nicolás Ricciotti Gallego, eh, que además de estar entre los 10 máximos anotadores de la Liga Endesa, se mezcla entre los 20 mejores pasadores, entre los...